Miki Fiol, que es parte del Desayunador, y un histórico eh, dirigente social de acá, de la, de la ciudad de Santa Rosa. Eh, Miki, buen día. Mauro, de Radio Quermes te saluda. ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí, Miki? Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Perfecto. ¿Cómo andamos? No. Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, bien, todo bien. Nada, compartí ahí un, un, unos párrafos del texto este de la película del DESA, porque nos parecía interesante... Eh, en poner en contexto la situación, porque cada vez que hablamos de, estas, de estos temas que tienen que ver con eh, los chicos con hambre, la gente sin laburo, las personas tristes, siempre nos pasa que tenemos que mirar alrededor, tenemos que mirar a los que, a los que menos tienen, pero también no tenemos que dejar de poner el ojo a los ricos que cada vez son más ricos y que siempre son los mismos. Bueno, yo creo que ese tema eh, ha sido un tema... Eh, de, de reflexión colectiva como lo que pasó el primero de agosto contanos un poco qué fue lo que pasó ahí en el, en el DESA eh, Sí, sí, sí la verdad que fue una jornada muy linda este primero de agosto ahí estuvimos con un montón de compañeros y compañeras eh, viejos, conocidos, y otros que no conocíamos otros que se sumaron casi este, casualmente al encuentro por estar en la, en la ciudad y, y un montón de gente diversa pero con un pensamiento este, eh, claro y, y, y positivo, digamos, pensando en hacer, este, eh, transformar esto que nos está pasando, esto que vos contabas, esto que, que estaba escuchando lo que, el fragmento que leíste de la peli del Desa y sí, el tema de la concentración en pocas manos de toda la riqueza del país, de la riqueza, el tema de los pibes y pibas pasándola mal en los barrios, el tema de la falta de laburo... Pero bueno el tema es también de, de, de proponer cosas y proponer esto juntarnos reflexionar pero a su vez accionar y bueno ir caminando hacia un futuro mejor por lo menos este soñar y planificar los sueños viste tratar de concretarlos y bueno con un horizonte de, de, de utopía pero bueno este para ahí vamos y ya te digo un montón de gente terminamos re contentos y contentas la verdad que Este, hace rato que no nos sentimos tan así a pleno, ¿viste? Cuando te encontrás con gente que, bueno, piensa más o menos lo mismo que nosotros, ¿viste? Resuenan las palabras que nosotros venimos este, hace más de 20 años este, manejando. Estamos hablando del 2002, estamos hablando de la crisis del 2001 y cada tanto nos, vuelven a, nos vuelve esa película. Entonces, pero bueno, venimos con más experiencia y venimos más curtidos y curtidas. Así que, este, bueno... Ahí, ahí estamos, ahí estamos eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede hacer para tener una mirada positiva, pero no el positivismo fácil, este, rápido, ese de este, estamos bien porque estamos bien y tenemos fe, en una situación así, este, sabiendo que hay pibes y pibas que eh, no pueden comer por lo menos cuatro veces al día? ¿Desde dónde se mira la realidad y sobre todo, eh, cómo se hace para tener una mirada Este, más, este, más humana en una situación tan deshumana como esta, que por ejemplo no puedan comer Sí este, nosotros con, con los compañeros y las compañeras del DESA y con un montón de gente que también colabora y participa del proyecto de, de distintas maneras, ¿viste? ya con aportes ya brindando talleres, ya no sé difundiendo las noticias que hacemos este, bueno pensando en lo territorial un poco para, para responder pensando en lo que tenemos alrededor nuestro en el desayunador, entonces, bueno, eh, esforzarnos para que este momento de crisis, digamos, eh, alimentaria, que están pasando muchos sectores eh, populares, entre ellos una, una parte importante de, de Villa Germinal y la zona norte, este, es brindarle, bueno, eso, lo que hemos hecho durante más de 20 años, porque, bueno, la falta de alimentación adecuada, sobre todo, no es, no, no es nueva, ¿viste? viene desde hace mucho tiempo, pero, bueno, ahora se sí agudizó. Entonces, bueno... Desde nuestro espacio, poder contener ahí, ayudar a, a, a mejorar la calidad. Nosotros estamos haciendo viandas para un montón de gente los sábados. Estamos ahora y se han sumado aportes de, de gente también con fruta. Así que tenemos, estamos prendándole fruta todos los días a los pibes y a las pibas que van a merendar. ¿viste? Estamos haciendo comidas recontra saludables y buenas y nutritivas. Bueno, colaboramos desde ahí, pero no nos quedamos en eso. Entonces, tenemos que proponer otras cosas, ¿viste? Eh, y sin dejar de, de ver lo que pasa alrededor de nosotros, digamos, a nivel provincia o a nivel país pero focalizarnos en nuestro, en nuestro trabajo y bueno, y después, bueno, juntarnos y debatir y proponer acciones, viste, si hace falta laburo, tratar de fomentar las cooperativas eh, atender cuestiones de, de género, de las relaciones bueno, todo lo que podemos hacer que esté a, a nuestro alcance y, y bueno, tratar de concentrarnos ahí, y bueno, y después lo que está pasando a nivel del país, no, no sé, eh, tenemos un año y medio de, de alguien que nos está gobernando, que está haciendo mierda todo realmente, y aún así tiene un, un amplio sector de la población que, que lo banca, y bueno, esperando que realmente, ¿no? que, que se vaya cuanto antes, pero bueno, parece que es difícil ahora se viene otra vez el tema de la chinta china electoral, eh, mismas caras, mismos jugadores, este, con la misma receta, me parece que no vamos a llegar a, a ningún lado, por eso nosotros intentamos, nosotros y nosotras, intentamos proponer otra cosa, desde el desayunador, y pensando con un poco una mirada distinta a la que nos propone el sistema, y, y que bueno, tenemos 40 años de democracia, y estamos donde estamos, o sea que bueno, este, a veces no tenemos que ser pesimistas, pero al final termina siendo, ¿viste? Eh, pero bueno, nosotros nos centramos en nuestros laburo y yo creo que eh, es por ahí, creemos nosotros que es por ahí, juntarnos, armar redes, vino un montón de gente de, de la Patagonia, de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe, de Neuquén, este, Chubut, este, Río Negro, bueno, eh, así que nos encontramos con un montón de gente, y con ganas de hacer cosas, y bueno, construir la red en conjunto con, con la Universidad Trasumante, ir proponiendo cosas distintas y bueno, y apostar a eso eh, fuertemente. Eh, creemos que es por ahí y bueno, le vamos a presentar batalla eh, eh, No sé si es, eh, ustedes están viendo desde, de, desde el desayunador o desde la zona donde están, que es eh, eh, Italia y Chaplin, bien al, al, al norte de la ciudad, en Villa Germinal, si es que... Este, los libertarios porque lo, lo ponemos así con nombre propio porque son, es, una, es una, este, una agrupación política que ya quiere ser eh, gobierno en la provincia de La Pampa están planteando que en algún momento se va a pintar de violeta eh, no sé si están recorriendo los barrios y si es que esa forma en algún momento que hizo el, el peronismo de recorrer casa por casa está pasando eso en el en el barrio de Villa Germinal. Pregunto esto, sabes por qué Miki? Porque en algún momento el desayunador tenía un cartel muy este muy creativo que decía prohibido la entrada a eh, políticos en campaña, que es, un, este, es toda una, una definición política del, del desayunador. Eh, en el barrio, ¿están viendo gente que recorriendo el barrio este, bajando las ideas libertarias? ¿O eso es algo que, por lo menos en Villa Germinal, es algo desconocido para, para la barriada? Ya, eh, bueno, el cartel está ahí firme. Está Ahora le firme. Pasamos plumero, <risas> le pasamos el plumero para, viste, en esta época Por eso es un año electo visible. electoral total. Claro, claro. Este, como es, eh, no hemos visto eh, por lo menos, bueno, y las cumpas allá del barrio, los cumpas no han contado, por lo menos aún que hayan visto eh, haciendo proselitismo libertario, digo. Este, no no por lo menos no, pero mmm, bueno, No sé si les hará la cara para ir por los barrios este, diciendo que estamos bien. No sé, no sé. Este, ¿A proponer qué, viste? Lo veo, bueno, muy osado. Este, <ríe> no, sé. no, esperemos que no pasen por allá, que pasen, pasen lejos. Que pasen, Pero... lejos. <ríe> sí, que pasen lejos. Que pasen lejos, que eh... pasen lejos. No, no, porque la gente no está, no está contenta, la gente. Claro, por que eso, porque... Que la, como... la gente no está contenta en los barrios. ¿eh? Y saben quién es, saben quién es el enemigo, saben quién es la persona que está haciendo que la, re que la realidad que están viviendo sea cada vez peor, eh, que no subestimen a la gente, porque saben. Así que bueno, este, qué sé yo, eh, que lo intenten, ¿no? están en su derecho, digamos, defender al represor que quieran, pero bueno, este, yo, no lo hemos visto todavía. Eh, Miki, con esto de la red, ¿cuál es la idea, más allá de juntarse y de, y de reflexionar colectivamente, accionar en algún momento del año con, este, eh, con algún viaje, con algún encuentro más masivo, digo, juntando a otros sectores de la sociedad que también, no sé si piensen igual, pero sí tengan una, una mirada diferente a cómo se está manejando la política a nivel nacional? Sí, yo, o sea, en la medida que nos den no, nuestra fuerza Por ejemplo, desde lo, así proyectos de, de visitas, viste vinieron unos compañeros de, de Arcilia, en el norte de Santa Fe, que tienen una experiencia productiva eh, relinda, agroecológica, comunitaria, ¿viste? bueno, que nos estuvieron contando y quedamos maravillados, ¿ves? Desde algo pensando en nuestra, en nuestra huerta, en nuestro espacio, en nuestra forma de producir también como desayunador, visitarnos, tratar de, de, de, de bueno, copiar la, las cosas peoras y positivas que tienen con la Universidad Transhumante, también eh, seguir eh, caminando en este proyecto de, de educación popular, de poder popular, digamos, de transformación, y a su vez hay un montón de espacios, de asambleas en todo el país, está la cuestión ambiental que está full ahora, este, con este modelo extractivista, eh, son cosas que, bueno, vos leíste al principio todo lo que nos interesa como espacio, como desayunador, la, la cuestión de los pueblos originarios también La semana pasada los, los reprimieron en, en Neuquén. Vino una compa de Neuquén y nos contaba, viste, que después de la represión a los pueblos originarios, a los mapuches ahí en Neuquén, al toque se hizo una masiva marcha, viste, que poco se vio, viste. Pero estaban contentos casi con no eso, se vio. Había, casi no se vio. Pero se movilizaron más de 10.000 personas en Neuquén en apoyo al pueblo mapuche, viste. Entonces, bueno, eso es como que también te genera un optimismo, ¿viste? Cuando hablábamos a veces que las cosas están tan mal, bueno, hay como una, una respuesta. ¿Y fue Entonces, sin represión? Resultado... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Fue sin represión? En la marcha sí, ah. lo que había sido antes el desalojo, ¿no? Claro, eh, claro. Vino el desalojo violento y después como respuesta este, vino esa marcha masiva, ¿viste? Entonces, bueno, este, hay como un despertar. Bueno, la tarea quizá, una de las cosas justamente que se habló el, el, este primero de agosto fue el tratar de unir todo eso ¿no? Este, todo lo que estamos del mismo bando viste unir y bueno y ese sería un trabajo re, re, re bravo y difícil pero creo que el contexto da para que urge digamos urge digamos estar en respuesta a lo que pasa en Neuquén o lo que puede pasar en Chubut que están criminalizando a gente que protesta por el no a la mina, eh, quieren instalar el uranio en la meseta de Chubut, viste, bueno, un montón de cosas que, que están pasando a nivel país, el agua ahora en mano del, del sionismo israelita, este, bueno, todas esas cosas, Bueno, tratar de unir todos esos focos de rebeldía, y bueno, la Trasumante la, la tiene esa experiencia, digamos, de recorrer el país de una punta a la otra, este, llevando propuestas, y bueno, nosotros sumaron esa en ese colectivo también este bueno eh, la verdad que hemos escuchado al tato Iglesia este eh, bueno muy claro este, estaría bueno que lo llamen un día eh al tato eh vamos a llamarlo vamos a hablar con él ¿Llam sí llamarlo sí. con tiempo sí hay que hay Porque... que hay que invitarlo al estudio para que para que pueda estar un poco más tranquilo también sí sí sí estuvo re bien es re lindo la verdad es quedamos todos muy contentos y contentas de acá de la Pampa vinieron de varios lugares también de Unifreda de Castel Este, estaba lleno el desayunador, la verdad que fue una jornada hermosa. Primero de agosto, día de la Pacha, a la mañana hicimos una ofrenda ahí en la, en la huerta del desayunador con los pibes y con las pibas, en una corpachada creo que se llama, y, sí. este, y pedimos deseos, ¿viste? Tratando de que esto mejore, pero bueno, hay que poner el cuerpo, ¿viste? Y ahí en el involucrarnos, digamos, es como este, dejar la, la, la angustia un poco de lado. Este, de, de lo que nos está pasando, lo que estamos viendo constantemente, la angustia de lo que pasa en el país, la angustia de lo que pasa en Palestina, con lo, nosotros que laburamos con pibes y piba, ver lo que está pasando en Palestina, en, en Gaza, tremendo, nos, nos duele, nos duele y nos llena de, de, de impotencia, de odio, de bronca, y nos pone la piel de gallina, cada vez que hablamos del tema. Eh, y bueno, todo ese contexto en el que estamos, digamos, Y esa angustia que te genera la situación, sí, si vamos a creer algo, Piola, vamos a meterle por acá, este, porque esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo de raíz. Y ahora ustedes saben nosotros, viste con las elecciones no, no, no queremos saber nada, pero este, eh, a la gente hay que decir, decirle que, bueno, el que va a votar no vote a mi ley. Viste. No sé, que no, a mi ley que no lo voten, a los candidatos a mi ley no los voten. No sé, si no saben a quién elegir, no eligen a nadie, pero. La verdad es que no, podemos, no se aguanta más esta situación eh, en el país y esto va a cada vez peor. En la provincia eh, por ahí no se sientan algunas cuestiones, pero ya se está resintiendo el tejido social, ya empieza a haber cosas feas que no se veían hace tiempo. Y entonces, bueno, a los que vayan a votar, que, que no voten a Milay, que no voten los candidatos de Milay porque son los responsables de que estemos como estamos. Voy todo... Eh, el aumento de los jubilados, la discapacidad, y bueno, todas esas cuestiones que, bueno, te indigna, bien digna, la verdad que te indignan. Pero bueno, nosotros estábamos con esa propuesta, ya en el DESA, así que el que quiere sumarse lo invitamos, lo invitamos. Miki, como siempre, muchas gracias por las reflexiones y más vale que vamos a estar siguiendo los temas del DESA que nos interesan, pero también somos parte de esa, de esa organización. Te mandamos un abrazo y también a todos los compas y todas las, las personas que son parte del Desayunador, que son la, la barriada, la gente del barrio de Villa Germinal que acompañas desde hace más de 20 años, que aparte este es el mes de los festejos del Desayunador. El, el y uno imagina que para fin de mes va a haber alguna movida también. El 30, el 30, Desafiando Santa Rosa. Desafiando de Santa Rosa de Lima. <ríe> Así que los esperamos y lo les esperamos. Gracias, Mauro. Gracias a la radio y nos estamos viendo. Por favor, un abrazo. Miki Fiol, parte del desayunador, estuvieron el día de la Pachamama reflexionando de manera colectiva y fue tajante que la gente no vote a los candidatos de Miley. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Carmes 106.1.